Eh, no sé exactamente cómo plantearlo porque eh, depende de el grado de conocimiento que exista es decir eh, yo puedo hacer una exposición muy breve y pasamos al debate podemos empezar con algún tema de discusión que que os interese, y si conocéis lo de la renta básica, porque claro, hay una parte de, de las exposiciones que suelo hacer que son casi formativas, pero claro, no sé, si conocéis el tema, podríamos entrar directamente a... Y un poco de explicación, ¿no? Un poco de explicación, sí. bueno, pues bien. Como además hay compañeros que defienden, dentro de los que están aquí, otro eh, modelo distinto de renta básica, eh, yo voy a plantear eh, el modelo de renta básica de la Asociación Rerrenta Básica. ¿eh? Esta es una asociación que creamos en el año 2001 y que eh, desde entonces, ahora hemos hecho en noviembre pasado el 16 simposio en, en Bilbao, Eh, desde entonces ha estado eh, peleando por eh, la idea de la renta básica que voy a comentar a continuación. Eh, el modelo de renta básica de la renta básica tiene cinco características. Eh, es una eh, asignación eh, monetaria, esa es la primera, la primera característica, Es decir, que frente a otros posibles modelos que asignan parte en dinero y parte en servicios, la red renta básica defendemos que la asignación tiene que ser en dinero suficiente para eh, mantener una vida eh, de cubrir las necesidades básicas. La segunda de las características es que Esta asignación, esto siempre tenemos un cierto debate, decir, vale, pero ¿qué consideréis residentes? Bueno, residente, primero, es cualquier persona que, independiente de si es inmigrante, no inmigrante, tiene papeles, no tiene, eh, reside en el lugar, en el territorio en el que se asigna la renta básica. En la definición de tiempo de residencia no hemos entrado mucho una perversidad podemos decir que hay que evitarla. tercer elemento importantísimo eh, la renta básica eh, que se asigna es independiente de la eh, situación eh, económica que tenga cada persona es decir que es eh, complementaria a cualquier tipo a cualquier tipo de ingreso o falta de ingreso que puedas tener. Eh, o sea, que eh, la gente que trabaja, la gente que tiene propiedades, puede tener renta básica eh, exactamente igual que aquella gente que no tiene ningún tipo de bienes. En cuarto lugar, es independiente de eh, con quién se conviva. Eh, o sea, que es una renta eh, individual, universal y independiente que por lo tanto se otorga eh, con vivas con gente, vivas solo, eh, etcétera. Bien, estas características de la renta básica eh, son, podemos decir, eh, muy puestas en cuestión, ahora menos porque hay una eclosión de mediática de, del tema de la renta básica, Y eh, lo que tenemos que hacer es empezar luego en el debate, algo de eso tendremos que ver, a separar eh, la paja del trigo, ¿no?, porque hay modelos de renta básica desde la derecha que se están difundiendo y, además, mientras la izquierda nos seguimos peleando por el modelo que sería FETEN, nos va a adelantar, como siempre, la derecha, que se pone mucho más de acuerdo en lo que tiene que defender buscando el interés de eh, aquello que de la renta básica le puede favorecer. Entonces decía, eh, la renta básica ha venido siendo criticada siempre eh, desde cuatro puntos de vista. Se ha criticado porque entra en contradicción con el empleo, se ha criticado porque eh, es inviable y eh, financieramente no se puede eh, no se puede pagar es carísima etcétera se ha criticado muy eh, duramente por parte de eh, sectores del movimiento feminista porque han considerado que eh, la renta básica no colabora a mejorar las condiciones de igualdad de las mujeres sino a es poco más o menos el salario del ama de casa y también, también eh, se ha criticado eh, podemos decir por su inviabilidad eh, política y social es decir, porque eh, no existen las condiciones ni es mm, fácil eh, pensar en cuáles pueden ser las condiciones para eh, llevarla adelante bien Cada una de estas críticas ha sido respondida muchísimo por parte, de por lo menos, de la asociación a la que yo pertenezco desde hace eso, desde el origen. ¿no? Eh, podemos decir que algunas de estas críticas han pasado a eh, segundo término. Por ejemplo, yo creo que la crítica eh, al, al empleo Eh, no es que haya pasado a segundo término, pero tiene unas características o tiene un tipo de, de, eh, de presentación ahora que es eh, en parte distinta a la del pasado. Claro, es decir que todo el mundo eh, salía cobrando la renta de garantía. O sea, la renta de garantía, perdón, la renta básica, sino que eh, una parte de ella cobraban, otra parte no cobraban, pero eran beneficiarios netos, no le salía a pagar. El dinero que se cambiaba era esos 580 y tantos millones de euros que salían de los bolsillos de la gente más rica y pasaba a la gente más pobre. Esto suponía un eh, tipo de impuesto único, del 40,5%. El modelo para el Estado español con unas rentas distintas daba un 49% de tipo de, de tipo de, de tipo impositivo, del IRPF. Claro, eh, ha habido bastantes críticas, yo creo que algunas razonables, diciendo por qué os fijáis solo en el impuesto de la renta de las personas físicas que es un impuesto que como está tan mal definido y es tan injusto, lo paga sobre todo la gente trabajadora, las clases medias, para entendernos. Vamos a crear otro tipo de impuestos, etcétera. Bien, o sea, eso se está abierto a ello, es perfectamente posible, solo que la ventaja de trabajar para lo que queríamos hacer como ejemplo con el IRPF, es que trabajamos con un impuesto que tiene mucha capacidad recaudatoria, aunque sea injusto, y es un impuesto que está muy estudiado, muy establecido, etcétera Y entonces, para hacer la cuenta, era el impuesto que mejor venía. Entonces, de esa cuenta, la conclusión es que eh, eh, la financiación de la renta básica e incondicional, es una financiación perfectamente posible. La diferencia que hoy existe entre eh, la media de los países de la Unión Europea eh, en, su, en su presión fiscal y el Estado español es del orden de 6-7 puntos. Lo que en el peor de los casos el Estado español supondría eh, de financiación Eh, el, sobre el IRPF es 3,5%. Es la mitad de lo que tenemos de diferencia sobre eh, los países punteros y todo. Desde ese punto de vista habíamos resuelto, podemos decir, el problema. En la parte que no se ha resuelto es en aquella que, eh, bueno, pues hay gente que te dice... La economía es dinámica y si tú implantas una medida de este tipo, eh, se generarán movimientos económicos en los que se perderán inversiones, habrá deslocalizaciones, lo clásico. Bueno, dices, eso desde el punto de vista ideológico da para todo, es eh, lucubrar absolutamente, porque quien tiene eh, una ideología muy neoliberal pensará que efectivamente cualquier movimiento que toque, que al capital va a generar desastres económicos. Quienes no tenemos esa conciencia, pero además hemos hecho la cuenta, dices, hombre, cuando yo estoy tocando el 2,5% del PIB, muchos desastres no se van a producir, no se van a producir. O sea, que es que esos son movimientos absolutamente ridículos. Pero en cualquier caso, en ese debate no entraba. Y eh, termino con, bueno, el anteúltimo punto que quiero comentar es el de el debate con el feminismo, porque el debate con el feminismo es un debate complicado, es un debate complicado porque, claro, eh, cualquiera de las corrientes feministas que es muy contraria a la renta básica, eh, yo la considero aliada donde las haya, es decir, que Eh, tenemos que intentar convencer eh, a esas corrientes de que eh, no están haciendo bien su eh, argumentación, si es que es posible, si eh, igual nos convencen de lo contrario. ¿no? Eh, ¿Por qué no están haciendo bien eh, su argumentación? Yo creo que esas corrientes feministas eh, tienen un planteamiento en el que, sobre todo, lo que quieren es hablar de su libro. Es decir, lo que piensan es que eh, la opresión heteropatriarcal es tan eh, potente dentro de sociedades como las nuestras que en realidad si tú no pones en primer plano esa opresión y cualquier medida tiene ese concepto que Carmen Castro llama eh, género transformativa, ...y no lo pones efectivamente como primer punto, eh, es muy fácil que cualquier eh, medida, que en teoría podría ser una medida favorable, como es la renta básica, quede contaminada. Y entonces lo que en el fondo te exigen, estas son, Carmen Castro, yo creo que es de, dentro de las corrientes no favorables, la menos radical en contra... Eh, pero lo que te dice es, como mucho, la renta básica podía estar en un paquete en el cual tendrías que meter otras medidas que eh, garanticen que se combate eh, la desigualdad eh, en una sociedad heteropatriarcal. Si no, solo con la renta básica no eh, conseguiréis nada. Hay otras corrientes que son muchísimo más duras, que lo único que te dicen es la renta básica como asignación de una cantidad de dinero individual, etcétera, teniendo en cuenta la realidad de las mujeres en sus en su opresión en, no ya en el mercado de trabajo, sino en, en las familias, va a hacer que se convierta en el salario del ama de casa. Por lo tanto, le vais a dar eh, un grado de legitimidad a que las mujeres sigan haciendo el trabajo en el hogar, que ya lo hacen pero ahora lo hacen gratuitamente luego harán un trabajo por 650 euros y no podrán quejarse porque eh, dirán sus maridos, que en el fondo les oprimen eh, oye, ya cobráis eh, un salario luego ya tienes que hacer esto Esta es una visión, yo creo que realmente muy maniquea, porque se piensa en las mujeres como seres absolutamente incapaces de cuando tuvieran una cantidad de dinero de, de este importe, eh, tener más margen para poder eh, defender su posición frente a Eh, a la opresión de, de su familia o lo que sea. Pero en cualquier caso, ese es el debate. Claro, ¿cuál es la posición que tenemos eh, desde la Asociación de Renta Básica? Que sabiendo que la renta básica no es capaz de combatir eh, la opresión heteropatriarcal, sin embargo, va a mejorar la capacidad social que hoy pueden tener las mujeres por eh, contar con esa renta básica para estar en condiciones más favorables eh, en el mercado de trabajo, en el hogar y en todos los sitios, para luchar por la igualdad. Pero solamente podemos decir como condición necesaria. Se le aporta una condición necesaria que hoy no tienen, desde luego, ni por el forro, una condición suficiente. Y termino con la cuestión de en qué momento está la viabilidad de la renta básica. Eh, ahora mismo estamos, yo creo, en una en una burbuja, en, en un espejismo. En un espejismo y que además tenemos que tener bastante cuidado porque eh, quienes llevamos muchos años con esto pues como ves que apareces en todos los sitios, pues eh, puedes tener una conciencia poco crítica. Y decir, qué bien, ya hemos conseguido que se hable de la renta básica, que la renta básica esté eh, presente en los debates políticos, en los debates sociales, en todos los medios de comunicación, y te quedes contento con eso. Yo creo que es un auténtico espejismo porque la viabilidad del modelo de renta básica que yo he planteado solamente solamente será posible eh, con cambios muy radicales, cambios de clase, lo que llamábamos antes cambios de clase, que hoy eh, no están puestos sobre la mesa. Es decir, eh, la renta básica que hoy sería posible conseguir... Eh, y que va a ser posible conseguir quizá en algún país o en alguna zona va a ser una renta básica de la que vamos a tener que estar eh, eh, que vamos a criticar ¿por qué? pues porque va a ser la renta básica que quiere el neoliberalismo va a ser una renta básica equivalente a un cheque eh, universal que acabe con los gastos sociales que hoy cubren eh, a través del estado de bienestar a la mayoría de la gente. Esa es la que sería posible. Nos van a cambiar el terreno de juego. Como estamos en contra de esa renta básica, la renta básica que implicaría esta enorme redistribución de la riqueza basada en que quien va a pagar la renta básica van a ser los sectores eh, más pudientes dentro de la economía, etcétera, Esa renta básica hoy no está al orden del día. Claro, se van a hacer experimentos, ya se están haciendo experimentos que pueden tener su interés. Por ejemplo, esos experimentos van a ver la viabilidad, es el, el modelo finlandés, por ejemplo. El modelo finlandés, ¿por qué está preocupado? Por intentar comprobar con un experimento social, que es muy difícil de comprobar, porque los experimentos sociales que duran dos años y que se aplican a dos mil personas, son experimentos que te dan un tipo de medida que es una medida muy sesgada, muy sesgada, y que como ideológicamente no los hagas muy bien y no te cures en salud, pues dices, bueno, cualquier experimento de gente que le das una renta y que sabe que va a vivir dos años con ella, su cabeza no funciona como si esa, fuera una renta para toda la vida y le cambiara la vida, etcétera Entonces, eso cambia mucho. no Pero el modelo finlandés, sobre todo, va dirigido a pensar cómo actuaría en cuanto al mercado de trabajo eh, una renta que es pequeña, porque son casi 600 euros, pero esos 600 euros mensuales medido en la media del salario finlandés yo con las cuentas que hice me salían en torno a 300 euros con media de salario 300 euros de eh, Euskadi para entendernos entonces dices ¿cómo actuaría eso en gente que va a poder tener empleo que si no tiene empleo tendrá que vivir con eso y, y se conformará el modelo finlandés de desempleo es bastante parecido al del Estado español o sea que tienen un Eh, modelo contributivo y luego un subsidio aunque es bastante más largo y tal, y lo que están preocupados es porque eh, eso les garantice que la gente no abandona el mercado de trabajo, casi seguro que les va a garantizar que no abandonan el mercado de trabajo y que es perfectamente compatible. Y luego otra parte muy importante del modelo finlandés que hay que tener en cuenta que en Finlandia la coalición eh, que dirige El país es una coalición de derecha y extrema derecha, con lo cual dices, en fin, vamos a ver cómo nos fiamos. ¿Qué es lo que quieren demostrar? Que ese modelo se cargaría el enorme gasto, que es un gasto mastodóntico que tiene la seguridad social eh, finlandesa. Es decir, que sería eh, muy fácil de administrar, lo cual eh, seguro que también les va a salir, Porque efectivamente el estado de bienestar que tenemos, como es un estado de bienestar cada vez más controlador, lo que hace es gastar muchísimo en las aportaciones que hace. Y con la renta de garantía de ingresos, en fin, podemos hablar horas y horas de qué es eso lo que nos está ocurriendo. Entonces, insisto, en la viabilidad se está hablando mucho de la renta eh, básica, Eso es una cosa muy buena, pero tanto en el modelo de renta básica neoliberal como en los experimentos que se están haciendo, tenemos que curarnos en salud, analizar bien, aprovechar para eh, salir con nuestras ideas, pero no eh, caer en el espejismo de que eh, la tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, lo dejo aquí. Vamos a comentar porque habría muchas más cosas. Una de las cosas que en cualquier caso eh, si no lo sacáis en el debate, sí me interesaría decir luego es que dentro de los adversarios de la renta de garantía, de la renta básica en Euskadi, en Euskadi tenemos dos adversarios, uno ya lo he citado que es eh, la derecha neoliberal y las experiencias de renta básica eh, que nos pueden intentar importar de eh, modelos que se están eh, practicando en Europa como eh, experiencias, como ejemplos pero tenemos dos adversarios que es cómo eh, echamos abajo la cultura trabajista que está súper afianzada dentro de los sindicatos pero de sindicatos que son muy combativos como la Viela también y la segunda es que tenemos un modelo de renta de garantía de ingresos que hoy se sigue intentando exportar a todo el resto del reino de España como la maravilla del siglo. Y que, sin embargo, aquí, que llevamos 30 años eh, con ese modelo, decimos lo contrario. Es un modelo que ha fracasado. Es un modelo que no es capaz de combatir la pobreza y, como es tan potente y es tan eh, llamativo para lo poco que tienen ciudadanos, en las otras 16 comunidades, 15, porque en Navarra es también bastante potente, dicen, la vía es, llegaremos a la renta básica incondicional a través de la renta de garantía tipo Euskadi. Mentira, ¿eh? mentira. Ese es el otro adversario y estamos en una situación complicada para, para enfrentarnos. Bueno, pues tenemos como... 20 minutos a la Rosa habría que acabar. Eh, yo gas una pregunta. Aquí nosotros hablando de la clase obrera de, eh, de la clase obrera como sujeto como sujeto revolucionario, eh, la recta básica ...que yo defiendo también... Eh, ...sería una, un mecanismo... ...de redistribución de la riqueza... ...importante... ...esos comentábamos antes también... ...eh... ...ah, micrófono... ...ah, ahora... Bueno. ...digo que sería un elemento de redistribución de la riqueza importante eh, no sería es, es, hace poco vi por ahí también algo, eh, algo que no terminé bien de leer eh, sobre la repercusión que podía tener también en, en la evolución de la clase trabajadora A ver eh, es decir que, que al final es eh, estas mejoras acabarán por ser como una evolución del capitalismo que iba a impedir de alguna manera el cambio social que aspiramos de acabar con el capitalismo pues la, ayer hablábamos de cambio social revolución de, de, da igual el término que se utilice entonces eh, esa relación entre también tiene que ver con el sindicalismo y la renta básica como lo veis desde la red de me he explicado, es que con lo del micrófono me bueno, que da gusto Iñaki está bien, describes bien eh, quiere decir que desde nosotras otras, que somos las mismas en posiciones también de búsqueda de cómo transformar, llegamos en un momento concreto a la conclusión que las rentas básicas, en plural, tienen que tener una orientación hacia la comunidad. Cómo conseguir encarar procesos que generen objetividad, no potenciar su Por eso apostamos mucho por la parte del fondo de renta básica de las iguales, cuando hablamos de ello, ¿no? pero sobre todo porque empezamos a darnos cuenta que como propuesta, una herramienta, no puede ser un fin. Y ahí es donde queremos haceros una llamada a vosotras y otras muchas a plantear realmente un, una relación en la calle con la gente sobre estos temas, a través de acciones concretas, sea el territorio que sea. En todo el estado español actual hay cantidad de, de grupitos, de grupos que colocan en los temas de rentas básicas en una orientación movimentista, de proceso, partiendo de la miseria de las mal llamadas rentas garantizadas. Y nosotras creemos, las gentes, por menos de Valar y otras, CGT, con ellas también hicimos algunas cosas, ecologistas en acción, algunos grupos independentistas en Galiza, Mareas, con sectores también de compromiso, menos, pero también las CUP en Cataluña que bueno, que si entendemos así el, el proceso y todas en movimiento, tenemos que coincidir mucho más en la calle. Y cuando decimos en la calle, es ya sabiendo que no tenemos fuerza, pero queremos que hay una debilidad institucional y de legitimidad muy potente donde colocar pequeñas experiencias en la calle van ayudando a abrir brechas en lo discursivo y también avanzar en la locura de dolor y carencia que está la mayoría de gente como estamos en Euskal Herria, pues el caso más claro es berriochoa Alguien que durante 25 años, constantemente, va, bueno, el sirimiri, ¿no? Colocando ahí los temas, frenando por un lado y abriendo perspectiva por otra Lo digo por el envite, que dices de que la derecha se pone rápidamente de acuerdo y que nosotros estamos viendo a ver si son galgos o podencos. Yo creo que no, yo creo que es un momento donde tenemos que definir acciones concretas entre nosotras y con otras muchas que a lo mejor están desde una perspectiva de rentas mínimas pero que perciben que hay que sacar la contraprestación porque hay muchísimo camino que recorrer y luego, para terminar, conjugar esta herramienta con otras muchas si aceptamos que estamos en un sobreviviendo más o menos en el caos que hay que abordar un desmantelamiento real de la urbe, que hay que orientar la vida hacia otro modelo de relación, ubicación, pues creemos que ahí tenemos mucho, por lo menos desde el feminismo, compañeras en Valar y otros grupos, están abordando mucho la REVIS como una buena herramienta para generar trabajo que no empleo y abordar la responsabilidad de la vida colectiva. Sí, yo lo veo también que en la calle se tienen educados gente y es muy importante que se busca una manera para hablar y que la gente están aprendido que están los problemas normalmente lo tienes que la gente que sufre del problema está pensa de esto pero la gente que tienen el profito no hanse commitido a hacer nada o no van se com a buscar una resolución de esto Entonces también se tiene que hablar con los propiedores de los, de los inmuebles. Y aquí en Donostia lo veo un poco el problema que en el centro para la arquilla está muy, muy alta. Y tienes muchos hoteles, pensiones, Airbnbs hace muchísimo, que saca el espacio para la gente de aquí. Y están los propiedores de estos sitios que hacen un profito bastante grande. Eh, pero está muy malo para lo, la identificación de la región y todo, para el desarrollo de, del movimiento vasco. Eh, esto yo veo en la calle, no sé si se pueden, si se puede hablar con los propiedores o si están otros caminos que se buscan para llegar, llegar a esta gente que hacen el profito de todo esto. Y eso me parece un punto bastante importante aquí en Donostia, en el centro, que es como los vascos, que ya están los propiedores también, que ponen un caso fuerte, que se no baja todo el espacio para aprovechar de los ricos pichos que vienen, no sé, de enferma. Y entonces las, yo veo que es como un caso importante educar también los propiedores. No sé si aquí ya están como caminos que se buscan para llegar a este punto. O si vosotros tienen como la misma opinión, no sé. Bueno, no sé. Yo respeto a… Yo creo que en, en las discusiones, en los debates suele salir también mucho el, el tema de la renta básica y el empleo, y el, empleo, y el trabajo que… Es decir, que es, estamos bastante formados en el sentido que el trabajo es el, el centro del desarrollo del ser humano y todo tiene que estar atado en torno a ello, ¿no? Es decir, cualquier prestación que nos dan es, pues has cotizado o has pagado IRPF, has eh, pagado los impuestos debidos para que después pues recibir la ayuda de la sociedad, ¿no? Entonces, está un poco, y en el mundo sindical también tiene ese gran debate, ¿no? por el empleo, por el empleo, y estamos hablando del paro, y venga, y a ver si bajamos la cifra, ¿no? Y nos damos cuenta que cada vez va a ser mucho más difícil. De hecho, hay mucha gente que está dando un poco los pasos en el sentido de crear el trabajo propio, no las huertas, la, la vida eh, organizada autónomamente o en colectivos, ¿no? Entonces, hay otras formas de vida, otras formas de vida de vivir en comunidad, de trabajar en comunidad, ¿no? Y no tanto eh, atao al tema del empleo. Entonces, yo creo que eso es un debate bastante o muy importante en, en los sindicatos, ¿no? Que muchas veces, ¿no? El reventos decía de que, joder, es que si damos dinero a, a, a cambio de nada, la gente se va a hacer vago. ¿no? Y él, él solía decir el ejemplo de... Pues esta discusión hubo en su tiempo cuando los trabajadores pidieron las vacaciones, ¿no? Después de estar trabajando todo el año y los ricos decían, oh, es que si les va las vacaciones se van a emborrachar, no saben más que emborrachar. Y es verdad, los primeros años se emborracharía todo el mundo, pero después hemos aprendido a, a vivirlo y a hacer otras muchas cosas más en esas vacaciones que aparte de beber, ¿no? Que estaría bien también, pero bueno... ¿No? y ahí tenemos metido todos esos chips en, en el cuerpo no sé si en la casa, pero en el cuerpo de que el trabajo es ¿eh? la columna vertebral claro de este sistema si es pero no tiene pienso por qué ser ¿no? Bueno el trabajo el empleo sobre todo el trabajo pues habrá que hacer habrá que seguir pintando habrá que hacer libros habrá que hacer pero igual no habrá que hacer fábricas de, de armamentos. ¿no? Y no habrá que defender el empleo en, en, en no sé qué de armamentos de fábrica de iber ¿no? pues habrá que decir desde el punto de vista sínical y social de que eso no es nada importante y sería mejor cerrarlo y reconvertir esos trabajos en esos empleos en otros trabajos más dignos sí, pues ya al hilo aprovechando tu intervención y la pregunta yo pienso que eh, precisamente en lo que nos tenemos que poner de acuerdo y Y, y como elementos diferenciadores no pues de, de los distintos sindicatos o maneras sindicales que hay o de los movimientos sociales, es que tenemos que eh, interiorizar como sindicato, partido político, movimiento social, que somos eh, anticapitalistas y antipatriarcales. Ese tiene que ser el elemento central, no tanto de la renta básica como... Eh, eh Iñaki decía, ¿no? Que hay movimientos feministas que no están de acuerdo con la renta básica. Yo me considero feminista, pero me considero una feminista antipatriarcal y anticapitalista, ¿no? Evidentemente, o sea, para mí la renta básica es una herramienta de lucha contra el patriarcado y el capitalismo, o sea, esa es la, esa es la suma que hace la renta básica o otras propuestas, ¿no? Que pues que hemos podido debatir aquí estos días o yo que sé, otras propuestas, ¿no? Que la que tú decías, ¿no? Pues eh, las huertas comunitarias que es pues bueno una iniciativa que está ahora muy de auge afortunadamente no porque tenemos que cuestionarnos qué es lo que comemos y quién tiene acceso a comer a tener comida digna y quién no no porque mmm, si a la gente normalizada no eh, eh, o sea cualquier persona que tiene recursos propios ¿no? y que no tiene que acudir a una renta de garantía de ingresos a salarios de miseria pues eh, solo puede acceder a comida de supermercado que eso no es comida es basura pues si nos ubicamos ¿no? entre las personas que no tienen recursos pues imaginaron ¿no? gente que tiene que comer directamente comida de la basura excedentes comunitarios no por poner un ejemplo que para mí pues es una iniciativa que la renta básica proporcionaría no pues la dignidad del trabajo de la gente que, que está que está trabajando la tierra no eh, poner Eh, lo que decía Manolo también de ¿no? la propuesta de la renta básica de las iguales pone pues una gran importancia en no quedarnos en lo individual sino en hacer la renta básica como una herramienta colectiva que fue que haya una parte que pongamos en común para tomar las decisiones de, de trabajar en comunidad de, de decidir qué tipo de educación queremos qué tipo de sanidad qué tipo de alimentación no Pues no, ayer hablando con Honorio decía, tenemos parado el proyecto de las Sinchilic porque nos cuesta mantener el proyecto y somos poca gente y no tenemos suficiente dinero para mantener. Eso nos implica tener que montar una chosna para poder sacar 3.000 euros, para poder sobrevivir todo el año, no sé qué, no sé cuántos. Pues para mí una renta básica, ¿no? que, que cada una de las personas que participan en el proyecto de las Sin que tuviera una renta básica y que una parte de esa renta básica la dedicaran, ¿no?, sin tener que salir al mercado a buscarse la vida. No sé, por poner ejemplos, pues a mí me parece que es una herramienta de lucha anticapitalista y antipatriarcal. Y si no nos lo planteamos desde ahí, desde cualquier movimiento, partido, sindicato, pues entonces es que no estamos en el mismo punto, ¿no?, también hubo problemas para los jóvenes si no pueden pagar una renta si no se quedan si se quedan sin trabajo o empleo con salaris eh, tienen que vivir con sus padres aquí pasa mucho en españa es dentro de la cultura eh, los gente jóvenes con sus padres es que viven a casa la madre limpie el padre trabaja eh, el joven está casa muy cómodo Eh, no aprende la independencia, no se pone a sus piedras y marcha porque está muy cómodo a casa. Eh, no tiene el dinero para alquilar algo y eso no es bien para la sociedad, para el desenvolvimiento. Eh, es un problema bastante importante, buscar caminos. Es que casi son las 12 y a mí lo que ha comentado Antonio la mayor preocupación que yo tengo además de los otros debates y tal pues con el feminismo, con lo que sea, pero es la de eh, la del mundo sindical. Es verdad que eh, en el mundo sindical el tipo de argumento que podemos usar la gente que defendemos la renta básica incondicional, eh, tiene de entrada una parte que sería fácil, que es la que solemos eh, llamar equivalente a caja de resistencia. Esa te la entiende la gente. Yo en eh, charlas eh, hechas en, en, eso, en, en, en medios muy... Eh, incluso sindicalizados eh, te dicen sí es verdad si contáramos con una un ingreso equivalente a la renta básica eh, individual etcétera quiere decir que la gente estaría dispuesta a hacer eh, más huelgas porque sabe que por lo menos la renta que le llega del Estado es Eh, en la huelga se le iba a mantener, igual que en la caja de resistencia del sindicato eh, se pagan los días que se está de huelga. Había gente que decía, bueno, eso mejor que eh, lo hagamos a través de los sindicatos. Hoy en día yo creo que ya todos los sindicatos tenemos caja de resistencia Y a pesar de tener caja de resistencia, el número de huelgas que se hacen tampoco son eh, realmente excesivas. Yo creo que cambiaría un poco la, la cabeza de la gente. Pero este es un argumento, desde mi punto de vista, menos importante que el otro, que el argumento eh, filosófico. El sindicalismo tiene miedo a que el empleo deje de ser el centro de la vida. Ese es el verdadero problema, ese es el verdadero problema, es decir, eh, y, y, y te lo discuten eh, a veces eh, a cara de perro, como por ejemplo los sindicatos belgas, donde dicen, si a mí me quitáis la posibilidad de que yo sea el intermediario en el empleo y en la negociación colectiva, yo como organización no tengo futuro, yo desapareceré, e incluso hay que decirles, pues bien... Pero tu desaparición o no, en fin, lo que nos importa es realmente poco porque la permanencia del sindicalismo no es el dato que nos va a garantizar una vida mejor a todos. Pero incluso incluso en aquellos sindicatos que no tienen esta posición tan radical eh, te plantean cosas como la siguiente, dicen eh, el empleo es una plasmación de la lucha de clases. Si yo tengo menos empleo, lucharé con la patronal para tener más empleo, para mejorar mi empleo y tener mejor salario, etcétera Si por medio me metes una renta básica que quien la paga es el Estado, estás desviando la lucha de clases. Me estás haciendo que yo deje de pelearme con la patronal, con el capital y pase a exigir al Estado. Bueno, de entrada dices, vale, o sea, es un argumento y dices, pero claro, ese argumento, con ese argumento estaríamos sin educación, sin eh, pensiones, sin seguridad social, estaríamos sin sanidad, porque todas esas cosas inicialmente inicialmente final del siglo 19, principio del siglo 20 estaban unidas al empleo. las fábricas grandes tenían su propio eh, su propia caja de sanidad su, y lo que hemos hecho ha sido intentar que se conviertan en derechos sociales derechos sociales, derechos universales, subjetivos, etcétera. A nadie le parece que hayamos desviado la lucha de clases, porque hoy tengamos esos derechos, porque el tener cubierto el derecho a la existencia a través de una renta básica no puede ser algo que el sindicalismo entienda que es un progreso social para todos y que ponga por delante sus intereses, yo creo que son intereses de organización, y diga cómo va a vivir mi organización ¿qué voy a hacer yo como sindicato si resulta que me quitáis eh, el empleo y todo lo que el empleo lleva acompañado? Es verdad que al sindicalismo hay que decirle, esto, este miedo que tenéis, es un miedo legítimo. Yo creo que los sindicatos se convertirían en algo más parecido a los movimientos sociales. Seguramente. Ahora, no me preocupa absolutamente nada si teniendo una renta básica Eh, garantizáramos la existencia a todo el mundo y luego quien además quiere consumir más, trabaja, etcétera se afilia a sindicatos que le mejoran sus salarios, dice qué más da Se iríais una especie de movimiento quizá un poco más corporativo, no lo sé, pero en cualquier caso da exactamente igual. entonces es un debate sinceramente es un debate, Eh, durísimo dentro del movimiento sindical. ¿Por qué? Es que eh, la gente que ha construido organizaciones, el otro día en, en la reunión está con había gente de ELA en la de renovación del sindicalismo en la universidad el lunes eh, lo planteaban así en, en todo el segundo el segundo libro que ha sacado el Orrieta de renovación del sindicalismo no habla en ningún momento de la renta básica y plantea todos los temas programáticos en los que el sindicalismo tiene que aceptar lo que ha venido de los movimientos sociales, feminismo, ecologismo, etc. Ahora, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Claro, hay un auténtico miedo visceral, porque dice, yo tengo una afiliación de 110.000 trabajadores y trabajadoras, el 10% de la población empleada en Euskadi… Si resulta que a esa gente eh, va a tener garantizada por lo menos eh, su existencia, ¿por qué van a seguir afiliados a mi sindicato? ¿Qué les voy a ofrecer? No sé, igual es más difícil, pero en cualquier caso habremos salido ganando todos y todas.